como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen vos no digas ni mu. Ahí va. Esto no es un programa de radio y encima tiene una contraseña secreta que no le tenés que contar a nadie. Son dos palabras. Decimo. ¡Muuuu! Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, sinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, intérpretes. Mejor decir La historia está llena de duos. A ver, Arroyo pero Galvelli Rassano. Sí. Pimpinela Pimpinela también. Charlinito. Bien. Eh, este Oliver Hardy, eh, Oliver Hardy, este Bochini Bertoni, <risa> Leonide Vita. Leonino Carne, eh, Fideliel Che. Sí, sí, sí, sí, ahí hay tonelada de de, de este y siempre los dúos tienen algo que es también una carga que es si ambos eh, por separado tienen la capacidad de generar lo mismo que han generado eh, con, juntos. Con, con, juntos con un dúo yo esto lo tengo mucho con Lennon y McCartney eh, este, donde siempre de una vez que, que los tipos ya no trabajan juntos eh, automáticamente se los rivaliza claro ¿no? Y, y McCartney siempre fue el, el burgués, el gordito, el lindo el que quería preservar a los Beatles el conservador, el obsesivo el, el trabajador, el ordenado y Lennon ¿no? el, el, el, el artista el delirante el, el transgresor, el culturista claro, hace todo al revés pero bueno, ninguno ninguno hubiera sido no hay Lennon sin McCartney no hay McCartney sin Lennon Tal cual. Eh, entonces Eso ha sido más injusto con McCartney. Siempre uno de los del dúo va a llevar la parte... Este, Perón no va a ser tan hermoso como Evita, ni Fidel como el Che. Siempre una parte del dúo es, el, es la tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ay, la concreción. Esta pequeña teoría sobre los dúos viene a cuento por lo siguiente. Hay un dúo que voy a llevar siempre en un rincón preferencial de mi admiración es el de Diego Capusotto y Pedro Saborido, ah, bueno, que han gracias. compuesto un personaje, sí. llamado Peter Capusotto que reúne al dúo. Sí, de alguna manera. De alguna sí, manera sí. que creo que es una especie de joya de la historia y del presente de la televisión argentina, está en su temporada número 12. Es la 11 que antes fue, digamos, ya en no, la, la, las temporadas empieza a ser un incordio. Sí, esta viene a ser la 11 en Televisión Abierta. En Televisión Abierta es la número sí, once. Exactamente. 12, si se cuenta. Sí, no sé, ya no sé Cable, a altura, vale. claro, hicimos una temporada de tres veces. O sea, veces. hicieron chiquisientas temporadas. No, no, no son, son 11 temporadas, más o menos, pero no importa. Perfecto, y como Pedro Saborido se ha venido a Moor, a Rebamba 143, a dar Así unas es. clases sobre creatividad audiovisual con el amigo Pablo Marchetti, nos hemos tomado unos mates acá y hemos traído algo para charlar un rato. Pedro, te quiero preguntar algo crucial, ¿cómo anda la vida? La mía, la mía bien. Yo creo que más o menos mantengo cierto equilibrio me he preservado para estos tiempos si uno pudiera dividir la vida puede dividir los frentes internos que tienen que ver con la familia eh, más cercano los amigos más cercanos el trabajo eh, pero afuera está feo está feo o sea, ¿no? sí, sí, ¿dónde está la feandad? la feandad está en cierta en cierta anomia en cierto descreimiento este no sé si de descreimiento no quise decir descreimiento El descreimiento lo tengo a veces yo claro. de que pueda mejorar pero empiezan a acercarse los daños o sea vos vas en un bote más o menos bien y pero ves que se caen en un bote allá a 20 metros ahora se cae otro otro lado otro amigo que te pide ayuda otro que, me, que te llama entonces entonces Este, por más que uno esté bien, este bueno, hay que salir a hacer un esfuerzo más porque eh, si se cae uno, nos caemos todos, ¿no? es ¿no? O sea, eh, el, el, el amigo que te llama porque no tiene trabajo, el otro porque no le alcanza la guita... Eh, y te estoy hablando de, de mi círculo, ¿no? Sin ir a, a lugares eh, el conurbano profundo... Eh, de, donde hay realidades que no vemos son las cuales no convivimos pero te vas enterando de lo angustioso que es este quedarse sin trabajo este quedarse sin una pensión, eh, quedarte sin posibilidades en todos los rubros ¿no? desde los más graves que es una pensión por discapacidad este, a algo que por ahí es más frívolo por ese ese lugar ese club donde vos vas a ser un poco feliz y quizás el día de mañana no esté más. Este, no quiero hacer una escala de valores con esto Lo que sí Te das cuenta que Sí, la vida se pone menos Hay menos posibilidad de ser feliz Y menos. yo creo menos posibilidad de ser feliz Sí, te la complican más los muchachos Pero, Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Cuando uno habla Dice, oh, bueno, pensó la plata no hace la felicidad Y esas cosas pues, Generalmente la gente que me dice eso es la que tiene plata Sí Claro. y dice no la plata no hace la felicidad bueno es verdad no hace la felicidad pero si también encima de no ser este no poder ser feliz no te alcanza la plata te tenés que quedar encerrado todo el día en la casa o tus pibes no le podés dar la posibilidad de que se diviertan con algo o que aprendan algo en un club más allá de la enseñanza este que, que puedan tener en el colegio eh, no hablo del consumo eh ni siquiera hablo de las posibilidades de Sí, si vos tenés que estar menos horas en tu casa Está bien, trabajar es maravilloso Ahora, si vos por trabajar no podés Estás manejando un taxi o un remis O tenés un laburo y tenés que laburar 16 horas por día Y podés ver a tus hijos 3 horas por semana este Los fines de semana Entonces no sé a dónde es el negocio trabajar tanto Tal O sea, de Ahora, ser felices ¿no? Te quiero preguntar algo, Pedro Que como consecuencia de que escuchemos lo siguiente Sí Bueno, yo siempre digo Siempre esto es, es permanente Lo dije eh, eh, toda mi vida Mejor prevenir que curar, ¿no? Por eso, eh, bueno, mi último éxito pop Es una canción sobre la prevención Tiene inclusive, fíjate vos qué interesante Su pasito de baile también, ¿no? Que es el paso de la prevención Bueno, ahora lo vas a ver Prevención Oh, prevención Es miedo sano No es discriminación si alcerca un morocho Y no sos el patrón Si entras en un negocio Y no está en el mostrado Ahora El paso de la prevención. prevención Atentos Paso primero Vigilamos Prevención Oh, prevención Bajamos Entramos en pánico Es miedo sano Y después Aclaramos nuestro pensamiento No es discriminación Trenamos ...pasos sencillos para aprender todos. Pero todo el tiempo discriminás al pobre como no, no, si fuera delincuente, no, no, no, no, por favor. La delincuencia viene de la pobreza. Por eso el pobre es un delincuente en potencia. Pero Ajá. te equivocás, que sea pobre no quiere decir que vaya a ser o bueno, sea bueno, delincuente. Pero, bueno, pero llevan el mismo uniforme. Y además, además ojo, hablo de mantener distancias, no de matarlos a todos. Yo siempre fui gradualista, ¿no? Ahí estábamos escuchando al señor Mickleinnia, una de las creaciones de Peter Capuzoto. Sí, no fue una creación nuestra, ya estaba ahí. Existía. Existía. Sí, sí, creo que es como el primer paso de, de, de, de la, la apelación o la liberación de los peores este prejuicios y miseria del ser humano, que es el, el desprecio por el semejante, traducido en ...racismo... ...antipobrismo... ...lo que vos quieras... ...pero que consiste en... ...en una cierta... ...liberación... ...de, de, de, de un código... ...a ver, yo no puedo negar que alguien pueda ser racista... ...eh... Uh -huh. ...puede sentirlo... ...yo creo que también puede sentir ganas de... ...de sodomizar una gallina... ...creo que cualquiera... ...o, o incluso de ser un pederasta puede sentir... El problema no es que lo sienta porque eso le puede pasar a cualquier el problema es que lo haga claro. eh, entonces cuando cuando yo veo esta liberación de la de, de ciertos códigos que, que rompen hasta reglas básicas de religiosas sobre la igualdad ni, ni, no, ni hablemos de, del comunismo no sobre la igualdad de los hombres es como dice también mickey que, que bueno que todos somos hijos de, de, de dios pero algunos este son los hijos que ...que te atienden en tu casa... Eh, ...lo que veo es esto que es el... Eh, ...se le ha dado cuerda a esta, a esta gente... Eh, ...y ha tomado eso como para... Eh, ...ayudar a implantar un, un modelo económico... ...en donde no importe el otro... ...donde un pobre odia más a otro pobre que... ...que a un rico... ...y no digo que odie al rico... ...sino que por lo menos se pregunte... ...por qué el rico es rico este y cuánto de la riqueza de, de ese de ese rico tendrá que ver con la ausencia de un bienestar. Así que lo que dice Mickey no es ningún invento eh, mío, es lo que está dando vuelta por ahí. decimos www.lavaca.org. decimos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 Simu. De Simu, una alegría colectiva. Esto no es un programa de radio, esto es De Simu y hoy estamos con Pedro Saborido, uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos, que está en su temporada 11, 12, o la que prefieres. Sí, las más que o, o menos. ¿Qué cada uno elige? El más sí, o más. más o menos, por ahí. Con Diego Capusotto, justamente. Y Pedro, lo que noté es que además de la televisión abierta, ¿cómo, ¿cómo has visto ese esa relación entre televisión abierta y la otra cuestión que es redes? YouTube y demás, o sea, todos los mecanismos. A mí me que es que parece que, que, que las redes son como pequeños segmentos donde cada uno puede ir encontrando aquello que le, le gusta y puede tranquilamente usufrutuar de un contenido este y entretenida de entretenimiento y de información esté desligándose todo el resto porque hay para hacerlo pero creo que todavía los medios masivos eh, van a marcar una, una agenda de, de, de, de, de lo que de lo que es ¿Qué, qué cosa existe en la realidad legitiman todavía claro. este, legitiman entonces pues es una buena combinación seguir apareciendo en la televisión por más que uno lo lo, lo disfrute o un contenido por por por este por, por internet o por youtube donde garronpa lo, lo quiera ver este todavía ese gran cartel en la calle este te da a cierta entidad a eso ...que se quiere este, promocionar. Es como, como Todavía la existencia está en, en lo que dicen los grandes medios. Ahora, es interesante lo que pasó en el caso Maldonado, donde los grandes medios que pueden haber esquivado la el, el, el asunto durante un tiempo, no pueden negar lo que pasa en las redes... Este, no pueden negar lo que pasa en la calle No pueden negar ahí hay, hay como un contravalor eh, de difusión ahí Y si ahora Como, como puede ocurrir del gobierno empieza a asumir Que la gendarmería eh, Va a tratar de tomarlo como un valor propio Cuando hubo un gran trabajo que No digo que fue en las redes Digo que a veces las redes pueden llegar a expresar No hay que confundir esto eh, Pueden llegar a expresar de alguna manera Lo que se vive comunitariamente O sea... 300.000 tweets no son 300.000 personas en Plaza de Mayo, claro no es lo mismo, eh, yo lo veo como una expresión, como no una como expresión. no como que en sí mismos son. Bueno, lo que pasa es que ya Pedro nos decía, es una etapa un poco complicada climáticamente, meteorológico, socialmente, pero, y, y conflictiva, ahora escuchemos esto. Eh, Mariano, ¿estás seguro que fue el No me pasar papelones como el otro día cuando cortaron el puente porredón. Estoy seguro, fue él. Bien, él me dice que fue usted, con lo cual yo pregunto si tiene algo especial con mi hijo. No es nada personal, ¿eh? Con... Bueno, no es nada personal, pero el cascotazo lo recibe él. Yo lo único que hago es pelear contra el poder financiero internacional. ¿Vos ves a un delegado del Fondo Monetario Internacional? ¿Ves un licenciado en economía de, de Harvard? Perdón. para ¿Vos te pensás que si este hombre hubiese estudiado economía estaría disfrazado de Robocop enfrentando agitadores como vos, te parece? Bueno, pero él defiende el imperialismo. Mira yo soy socialdemócrata y creo que todo se arregla absolutamente en diálogo. Okay? ...y además mi hijo... ...es imposible que defienda eso... ...porque yo siempre le hablo del socialismo de Francia y de Suecia ...así que no creo que mi hijo diga eso... bueno ...pero él me una granada de gas lacrimógeno... ...¿perdón, cómo? ...sí, él fue, me tiró una granada de gas lacrimógeno... ...¿vos... ...es cierto lo que dice el señor? ...¿es cierto? ...Mariano Ernesto Saragasti... ...le tiraste... ...un gas lacrimógeno... ...Mariano, Mariano, Mariano, me voy a enterar... ...Mariano, mírame a los ojos... Decime si le tiraste un gas lacrimógeno al señor Decímelo Mariano Mariano le tiraste Le tiraste Mariano le tiraste Le tiraste yo te mandé al peregrini Le tiraste Le tiraste te quedas un mes sin la play ¿Por qué le tiraste? ¿Por qué le tiraste? No? ¿Me mentís? No me miras a los ojos Mariano No me mirás Discúlpeme yo voy a charlar un rato Voy a charlar un rato con él y enseguida vuelvo Mariano anda ya Anda ya mierda ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué no mentís? Una pequeña historia dentro del conflicto social pequeña pero no por eso menos profunda a ver Pedro, ahí teníamos a un señor socialdemócrata, papá de un policía ¿cómo nace ese tipo de ideas que aparte reflejan tanto? no, no. Es, esa idea no nace tanto de una observación eh, sino nace de un juego Ajá. nace de un juego no nace de precisamente ver a a, a un activista social este o a un, y a un este policía en un conflicto casi esté visto como un conflicto infantil tal cual visto por un papá un socialdemócrata y de ahí empieza a aparecer después otro doblez digamos de la historia que es uno ...por ahí una vez que tenés el otro... ...empezás a jugar y decís... ...bueno, esto ya está... ...y ahora, ¿y el padre qué habla? ...y bueno, el padre habla del diálogo y del consenso... ...es un socialdemócrata que cree... ...que todo conflicto... ...aunse hacia el demócrata... ...o lo, lo que pueda ser interpretado como un socialdemócrata... ...que todo conflicto consiste... ...y se soluciona dialogando... ...y su... claro, eh, que, ¿no? que ...como en Suecia y en Francia... O sea, no ...claro, los... como no traslada que todo... ...todo se puede solucionar este dialogando... Cuando, bueno, yo creo que a veces, muchas veces, este, obviamente, si el diálogo consiste en este, otorgarle a aquel que tiene más poder este, este, la razón para que el otro nos otorgue una pequeña razón, es como, bueno, el diálogo entre un tiburón y una mojarrita. Claro. Este, bueno, ¿cómo dialogamos? Este, eh, entonces, eh, me parece que, que, que, que también que, que esta cuestión del, del, del diálogo y consenso que es aplicado como para como un anestésico como una especie de adormecedor de conflictos para no resolverlos simplemente los estiramos losira es para charlar esto ¿qué, qué, cuando si yo vengo con un planteo Eh, te vengo con un planteo cualquiera acerca de cualquier cosa y vos me dice bueno, está bien dialoguémoslo y hablemoslo no es para que vos vengas y me lo expreses así resulta que yo te vacié este, el ropero y me llevé seis sacos de, de tu casa de Onda me lo llevé y, vos, y, y cuando vos me lo venís a reclamar yo digo bueno, hay un diálogo consensuemos esto y empezó a Se dice también el diálogo y el el el diálogo es un lugar también para la trampa retórica. Una trampa que no deja de ser una forma de violencia. No, claro, exactamente, ¿no? Este entonces donde yo quedo enredado en una burocracia de de diálogo en lo que siempre me terminan hablando Y nunca este, me terminan solucionando nada, ¿no? Pero me quedé pensando en algo más. Lo, el policía y el piquetero, sí. el piquetero le tira piedras al policía y el policía le tira gases lacrimógenos, retados por los mayores en general, ¿no dejan de ser también una broma sobre cómo pelean pobres contra pobres, por decirlo así? Claro, Gente bueno, que a lo mejor no tendría tantas... No, que me parece que están... a ver yo lo, lo... Son enemistades armadas, ¿no? Sí, todo todo represor este acto represivo a ver yo imagínate esta situación eh, si yo este gasto en equipamientos en en un tipo durante este seis años para ir a, a ver cómo se le pega a alguien ¿sí? eh, ¿cómo puedo pretender muchas veces que no tenga una buena una exacta formación para ser un maestro zen que solamente va a usar la violencia en el caso exactamente necesario, claro. como si fuera Kung Fu ¿por qué queríamos? esa sabiduría eh, de la claro, uno porque era Kung Fu, personaje bueno, che, no me jodan y ahí se calentaba, el tipo empezaba los sopapos pero se las comía tremendo. entonces yo creo que, que, que es algo casi como como como que, que es necesario la fuerza represiva está para en un momento reprimir Eh, es decir, el está el estado, el gobierno estado la tiene sabiendo que en un momento lo va a usar, es decir, sabe que va a provocar causa por las cuales alguien le va y no se trata nada más de pequeños grupos eh, este, que incluso muchas veces son, ¿no? este infiltrados o de la Fide, de la SIEXI, de la, la mano oscura. Entonces, si no una una Se termina igualando al poner eh, del otro lado la represión, se termina igualando cualquier tipo de conflicto. Ajá. Siempre es malo, o sea, tomar una fábrica, hacer una manifestación, una menos, el caso maldenado. Eh, todos los lugares donde se termina eh, este o oh, cinco pibes tarados que rompen un vidrio en el banco X también han siendo igualados por el hecho de que todos eran reprimidos. Entonces, Este, el que los termina igualando es precisamente acá todos les vamos a pegar entonces son todos iguales todo es lo mismo todo, todo conflicto es digno de ser reprimido entonces de esta manera aparece una idea muy este, catastrófica que es este, desvalorizar simplemente provocando un acto cualquier este manifestación y cualquier reclamo a partir de armar un quilombo y que llega a las mentes más obtusas en diciendo, uy, al final pintaron el cabildo este, y lo vamos a tener que pagar todo, entonces nos olvidamos que hubo un tipo desaparecido y, y es más, es, el presupuesto de pintura del cabildo termina siendo mucho más importante que una persona haya sido desaparecida Decimu www.lavaca.org Decimu Senado informa. Legisladores de todos los bloques manifestaron su preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado y abogaron por su aparición. Los senadores dejaron plasmada su inquietud y preocupación ante la desaparición de Santiago Maldonado. En cada una de las bancas colocaron una foto del joven como símbolo de unión del arco político ante este hecho trascendente. El senador del Frente para la Victoria, Federico Susbieles, mostró su intranquilidad ante ciertas expresiones que quieren marcar el debate y la concientización, y aseguró que lo peligroso es callar y negar. El legislador Norberto García, del bloque peronista, adhirió a las palabras de sus bieles y agregó que se esclarezca para saber si fue en el marco de una protesta o no, porque en este país aprendimos el derecho de protestar en forma libre. En tanto, el senador de un país, Jorge Donofrio, sugirió pedir la ayuda internacional que sea necesaria para encontrar a Santiago. Malena Varro, del bloque Arturo illia ponderó la exhaustiva investigación desplegada por el Estado y censuró a quienes emiten sentencias subjetivas por lo que ha pasado. Por último, el titular del bloque Cambiemos, Roberto Costa, expresó su solidaridad con los familiares y amigos de Maldonado, que seguramente están sufriendo como nosotros esta situación.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 esto no es un programa de radio esto es de simón Pedro saborido recién me decía no tenemos medida a veces de qué representa este otro universo de medios por ejemplo no pero acá cosa que decimos se transmite por más de, por unas 207 radios comunitarias universitarias cooperativas y demás también se transmite por la vaca punto hereje entra esto dentro de ese esquema que charlábamos de la cantidad de nuevos medios y formas que de comunicar que son distintas a las que conocíamos cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Estamos con Pedro Saborido, uno de los creadores de Peter Capuzotto y sus videos y la estamos hablando justamente de esa vos, vos está con esa preocupación de decir cómo se entera la gente de las cosas no, cómo... a ver, claro, me parece que también no no seguimos los o sea, todos podemos ver la torre de la iglesia, ¿no?, del pueblo, pero no sabemos lo que hay en la otra cuadra a veces. Tal cual. Y, y que es necesario, eh, no solamente ir a buscar al que está, al que escucha, sino a buscar al otro que también tiene una radio, al otro que tiene un centro cultural, al otro que está haciendo una revistita o que está haciendo teatro. No tenemos un mapa muy claro... Eh, de todos los, los actores que están esto me sorprendo todo el tiempo cada vez que escucho cifra 207 rock, rock, otro y, y uno este, entiende que eso eh, pasa también por darse una cierta visibilidad y una cierta organización eh que no digo que, que, que sea inmediata, pero es como diciendo, che, habría que hacer un censo y darse cuenta y, y darse cuenta que que, la, que no los encuentran nada más que la casualidad. Claro. Ahí ¿No? esta Arecia, por ejemplo, Asociación de Escritores Culturales Independientes que tiene como 300 revistas asociadas. Claro, claro. Y ahí uno empieza a ver esa magnitud. Pero también hay otros sí. medios que no, no vamos a desmerecarlos. Mira, escucha esto, Pedro Sobrido. Sí. Ahora, un espacio para informarnos sobre la vida de otros, cosa que siempre es apasionante. Periodismo Inquisitivo. Sin concesiones. Buscando la verdad adecuada. David Bantroglio, ídolo de rock. Es reporteado por Claudio Tepongo en... Vas a decir lo que necesito que digas. Buenas noches, uh, una vez más, con ustedes, acá. ¿m? Junto a David Bantroglio, que tiene la amabilidad de volver nuevamente... Eh, y que nos viene a contar cosas que tienen que ver con su música Y su nueva presentación En un recital Sí, sí, voy a presentar mi nuevo disco Nuevas Ajá. canciones ¿Es un recital a beneficio? Sí, a, eh, la... a recaudar fondos a, a recaudar fondos para la reconstrucción de Tuano Que es una operación de alta complejidad, ¿puede ser? Otra vez vamos a hablar de mi supuesta Bien. homosexualidad Bueno, supuestamente mm. eh, paramos, Pero tenés razón, hablemos de Tu nuevo disco Ah una pregunta que no solamente me la digo yo, sino también recibí muchas cartas. Eh, ¿A la cocaína le decís merca, milonga o uh, fafafa? Mira yo no me drogo más. Para ¿no? mí sí, y lo que yo diga es la verdad. Uh, ¿Me viste pedir disculpas alguna vez? No. porque qué? Porque siempre tengo razón. Estamos escuchando al señor Claudio Tepongo, eh, que es muy representativo. Un gran periodista. un, gran un periodista, periodista, periodista muy representativo de lo que es el periodismo hoy, ¿no? A mí, a mí me parece que, que, que el periodista en un momento que no... No todos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, vos no, pero de verdad, pero digo que, lo, que el periodismo... O sea, se ha creado eh, eh, un, un pedestal eh, interesante en base a la libertad de expresión como para también tener su dosis de impunidad. Que no hay colegio de periodistas que parece que le pusieran un, un coto. Entonces, de pronto... Este, como en toda actividad de la vida humana va a haber buenos abogados y malos abogados y buenos periodistas y malos periodistas y buenos futbolistas, de todo, de todos lados pero es, es, es interesante como eh, eh, directamente el, el, el periodista ya no es que va a hablar de la realidad, sino acomoda la realidad según este su público y nace esa idea de la posverdad que es que yo digo cualquier cosa Claro, es el, como, es como el que... El señor que te pongo y le, dice, yo digo lo que vos haces... Yo le digo, es mira, la gente me cree más a mí que a vos vive eh, mi programa, así que no te gastes en decir la verdad que todos me van a creer a mí, ¿entendés? Y entonces el otro día dice, bueno, pero esto parece un interrogatorio, bueno, a veces el periodismo también puede parecerlo. Le dice, esto no es humano, el periodismo tampoco, dice. Le, le contesta como... Eh, y, y, y hay algo ahí que antepone que es... Bueno, este yo soy periodista y vos no, así que yo tengo todo el derecho de decir lo que a mí se me ocurre y tarde temprano, y aún yéndote vos, como hacen muchos cuando te hacen una nota o hacen una nota, que una vez que le cuelga el entrevistado este dicen lo que no le dijeron el entrevistado ¿no? eso se dice ¿no? es, es un lugar de impunidad en donde el, el tipo este un susfructo de su de su lugar de, de poder de esa voz que tiene todas las mañanas todas las tardes todas las noches en todos lados para expresar repetitivamente lo que se le ocurre este sin dar este luego cuenta por ello o sea porque si mañana así como al papá de María Ángeles al papá adoptivo Eh, lo tuvieron tres días boxeándolo el de la chica que, que murió eh, este en el caso Manser y el de Exacto. la portería este y, y yo no no había ninguno pidiéndole disculpa a ese tipo al que durante tres días lo marcaron como el que el asesino. Claro. Este Pero el señor, el te, pongo no... dice, el señor te Pongo justamente en un momento dice yo jamás pido disculpa, yo claro, que siempre digo la verdad. verdad. Exactamente. Dice un disparate, eh, no importa, y el otro día será otra cosa. Entonces quiero saber ahora, cuando todo el gobierno parece que se anima a ir a buscar a los gendarmes que pudieron haberse propasado con, con, con Maldonado, ¿qué va a pasar con todos esos periodistas que este en un momento empezaron a hablar de los mapuches diciendo cualquier barbaridad y diciendo que Santiago hacía karate y que estaban entre ríos? Y, y Bueno, qué sé yo, no habrá nadie que los diga, bueno, quizás haya que hacerle Eh, este, este una denuncia por encubrimiento. No, entonces saltarán todos los previstos de decir, "No, oh, no, la libertad de expresión, yo puedo decir cualquier cosa." Este este en nombre de la libertad de expresión. Este, pero sería bueno ver si sembrar pistas falsas, si llevar, si mentirle a la gente, si desviar la atención de una investigación, si este influenciar en un montón eh, este, de, de gente aparte de, a partir de, de una noticia sobre un tipo si hacer una operación periodística no sería en algún momento eh, veo como me van a llevar los melonazos de todos lados, visto como algo donde voy decir, bueno, estos señores han mentido y han hecho una asociación ilícita para sostener una mentira y eso debería ser este, tener una, quizás tenga una figura, la extorsión muchas veces. Pero bueno, no voy a andar diciendo así porque me van a salir a este pegar los defensores de la libertad de expresión, y yo acepto la libertad de expresión, pero lamentablemente muchos periodistas y muchos comunicadores son un daño colateral de la misma. No podemos dejar de negarlo. Lo siento. Una preguntita, Pedro. Sí. Cuando vos querés entretenerte y distraerte un rato, ¿ves televisión? No. ¿Qué hacés? Eh, escucho música, miro muchas cosas en YouTube... Pedazos de programas viejos, pedazos de películas, videos de rock. Si no, no, no tengo... Me, me, me, la, la disponibilidad en la cuestión de internet me distrae más porque me voy, voy como entreteniéndome con lo que quiero. El televisor me pone un horario y ya salí de ahí. Decimo. www.lavaca.org Decimo.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 o sea... El Grito Pelado. Seguimos en El Grito Pelado, este segmento musical de Desi Y les quiero presentar ahora a un músico... A ver... Compositor, arreglador, saxofonista... Todo eso con una orquesta típica. Cuando decimos orquesta típica, evidentemente estamos hablando de tango. Les quiero presentar a Bernardo Monk, un tipo que, eh, a ver, es compositor y la mayoría de sus discos son eh, instrumentales, o sea, no tienen letra. Pero también, también, ...hace algunas canciones cantadas... unas canciones digo ...con letra y música cantadas evidentemente... ...pero donde canta él... ...y tiene una particularidad... ...siendo saxofonista... ...claro, uno piensa saxofonista, orquesta típica... ...¿dónde va? O sea, no es un instrumento... ...de la orquesta típica el saxofón... ...es más... ...uno podría ser un poquito malvado y decir... ...no encaja... ...y si mete el saxo todo el tiempo... ...la cagamos... ...bueno, pues no, pues no... ...el tipo tiene el talento suficiente y las sutilezas suficientes como para hacer que el saxo aparezca por momentos y cuando aparece vaya perfecto, pero en ningún momento se ve como invadida la orquesta típica por el saxo. Sabe que siendo saxofonista y, y bueno, amando su instrumento, sabe que a veces es mejor guardar silencio y tener conciencia de que si hay cuestiones que resolver con el ego ya están lo suficientemente bien resueltas en la composición y en los arreglos de esta muy buena orquesta típica que dirige Bernardo Monk. Bernardo Monk hizo varios varios discos, tiene un disco dedicado al fútbol, es hincha de Huracán, es hincha de Huracán y tiene todo un disco dedicado al fútbol. De hecho, ...hasta grabó un tema dedicado a Huracán... ...que se estrenó en el entretiempo... ...de un partido... De, de, de, de, ...en el Tomás aduco ...y... Mmm, ...grabó... ...pero... ...un disco que es el que... ...del que me quiero ocupar ahora... ...que se llama Toda Orquesta... ...donde... ...intentó hacer un repaso... ...por los distintos estilos... ...de las grandes orquestas... ...obviamente con composiciones propias... ...todos temas propios... ...pero tocando de alguna manera... ...al modo de distintas orquestas... ...es un disco bailable, milonguero... ¿eh? ...muy apto para la milonga... ...y que además tiene... ...algunos tangos, un par de tangos cantados... ...que canta el propio Monk... ...allí no toca el saxo en ningún momento... ...hoy quiero presentarles... Un, ...uno de estos tangos cantados... ...un... ...un tango dedicado a... ...al bulín... ...se llama Chau Bulín... ...y... Eh, ...es de alguna manera retomar un tema clásico en el tango no pensemos en un clásico como eh, vieja viola donde se habla del bullying el buling de la calle jacucho etcétera bullying no bullying eh, no estoy hablando de bullying de bullying bullying ese cuarto eh, de, de pocos recursos eh, de soltero esa primera vivienda donde uno se va a vivir con, con lo poco que alcanza a rapiñar por ahí. Chau Bulín se llama este tangazo de Bernardo Monk. Y pensemos si alguna vez, cuando nos mudamos, no vivimos una situación así. Escuchen. Ahora sí, ya no me quedan más valijas por sacar, ya no me quedan más excusas para entrar. ¿Será que es nuestra despedida? Ahora sí, ya no me quedan lágrimas para llorar, La cicatrices que por siempre he de llevar. Cerraron todas mis heridas, cobijándome en mis horas más amargas, con la llaga del amor en carne viva. Me abrigaste en el invierno que azotaba, la parada más difícil de vivir. Llegó tu tiempo poder albergar otras historias Llegó el momento de torcer mi propia historia Llegó la hora de decir adiós Chao, Julín Todo este tiempo hemos forjado una quimera Y hoy que la vida vuelve a reír por vez primera Te libero de mi pena Chao, chao, Julín Acordar. Aquella noche que entre caja me doremín. Sin más remedio que guapear para seguir juntando escombros de mi alma. De acordar de los amigos que sinchando como yo atrincherábamos en tu techo protector. Tu bohemia hallaron calma, cada sueño hecho pedazos contra el suelo, risa y bronca son las musas de este canto. Con mi fuelle resonando en tus paredes, para siempre quedará el eco de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 Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu Decimo No adivinamos el futuro Creamos el presente Decimu Por el derecho a la rebeldía último tramo de Decimú con Pedro Saborío, que se vino a dar un taller de creatividad audiovisual con Pablo Marchetti. Y hablando de cuestiones audiovisuales, estamos en una nueva temporada de eh, Peter Caposoto y sus videos. Uh -huh. Y una, un programa que funciona, a ver, ¿cómo lo describiríamos, Pedro? ¿Por el deseo, por el público, por ustedes? A mí ¿Cuál me es el, motor, a, el, corazón de el es raro, porque es que tenemos ganas de seguir haciéndolo Bien. creo que si no funcionara y a nosotros nos gustara hacerlo, trataríamos de hacerlo igual, claro. como sea aunque lo vean siete <risa> este, este creo que el día que nosotros veamos que a nosotros nos parece que ya no funcionamos, que no nos gusta hacerlo nos trae displacer, lo que hacemos es una porquería pero vista desde nuestro punto de vista este... Este, lo dejaríamos de hacer. entonces creo que, que naturalmente van a aparecer momentos donde se hacen se hace se hacen un eh, más programas, menos programas eh, en función de la, de la energía que hay para hacerlo. O si sea, me gustaría conservar la potestad de decir que eh, cuá dejó de hacerlo? tal cual, pero a la ves todo el que tiempo. Qué peor es que te digan los demás que tienes que, que te, dejar de claro, hacerlo, que, ¿no? Sí, sí, no, den no, den no yo matado. seguiremos. ¿Cómo? a ver, en que tenemos el programa de y lo hablamos muchas veces, el proyecto sigue, como sea sigue. Si un día no sigue en televisión, seguirá en teatro y seguirá en radio o eh seguirá en redes o se o se harán tres programas por año, no me importa este si se si hacen tres programas por año lo importante Pero sí es a la que... vez con una mezcla rarísima de coherencia en lo que hacen y a la vez de renovar permanentemente todo el stop mira te quiero mostrar sí. algo que encontré que para mí es como un incunable del primer programa del primer de la primera temporada sí mensajes que se escuchan en las canciones cuando las mismas son pasadas al revés hay una leyenda eh, aparentemente cierta Paul McCartney pidiendo el álbum blanco de los Beatles un remix a Quilmes o el caso de Robert Plant en el primer long Play de Zeppelin leyendo un fragmento entero de Platero y yo. Leyendas que son ciertas y que vamos a corroborar ahora. Pasando el disco al revés, las canciones evidentemente están emparentadas con la perversidad y el mal. Escuchemos ahora uh, Imagine de John Lennon, por favor. Imagine there's no heaven Escuchémoslo ahora mismo pasado al revés. Imagínate un mundo donde podamos afanarle guita a un jubilado pegándole con un matafuego y después irnos a sodomizar a un Rodweiler. Así, oh, imagínate un mundo donde matemos a los negros y a los pobres. Imagínate, o oh, sí. Imagínate, imagínate. Estaría buenísimo. Tremendo. Es casi como vivir a una cuadra de Radio 10. Ahí estamos viendo a Peter Capuzotto pasando Imagine, a John Lennon sí. y que al revés decía una cantidad de barbaridades. <risa> sí. Cuestiones eh, preocupantes. Sí. ¿A qué fue el primer programa? Ahora están en una temporada que ya dijimos que es la 11-12 o lo que cada sí. uno prefiera. ¿Cómo estás viendo ese trayecto que ha sido a la vez tan variado? no Con, con distintos motivos. Muchas veces nosotros con, con Diego vemos el... El, el programa como si fuéramos una banda de, de, de rock es una manera de vernos eh, donde cada temporada es un disco de... entonces hemos obviamente en once o 12 cosas que ya debemos eh, tenemos temporadas mejores y, y temporadas este, no tan mejores este... nunca ninguna que nos haya llevado a la idea de no volver a hacerlo Y, y Yo no, no conozco las notas mejores porque me, me he divertido... No, bueno, como pero... A veces pasa, generalmente... ¿Es enteras. un análisis crítico que vos haces? Sí, no, pasa que muchas veces nos enteramos después que hicimos una que no fue tan buena. Bien. Porque viene un montón de gente y dice, ah, este año están mejor, ¿eh? ¿Y por qué? Parecemos como madres judías. ¿Pero que la anterior? Ah, y ahí te enterás, tipo... Pero que sigo poniendo, dándote un crédito. Ahí está. ¿Entendés? O sea, no, no, qué sé yo, todo. Después de 300 programas o no sé cuántos hicimos ya, no tengo idea eh, es obvio que hay cosas que sean mejores o, o momento, mejores que otros no hay manera este, de, de que todo sea parejo, sería una meseta absoluta eh, entonces en ese en ese sentido muchas veces hasta sentimos que nosotros ya hicimos nuestros mejores discos como las bandas, no salvo los Beatles la mayoría de las bandas, los mejores discos son los del principio Claro. Los Beatles para mí los mejores son los U Pero, pero tendrían claro. que haber hecho los primeros también Si no, no podían hacer los U eh, Y quizá lo que ahora esperamos es hacer muy buenos programas Y buenas temporadas Sabiendo que eh, ya no somos una novedad Ya somos como unos veteranos de la, en, en la televisión O sea, el producto es veterano, ya tiene 11 años Eh, entonces, bueno, no va a tener esa dosis de sorpresa que pueda tener y tratamos siempre de tener una pequeña renovación eh, o, o una gran renovación este, pero sin estar obligándonos a, a, a un novedismo que nos lleve a salir de, que, de quiénes somos nosotros. Perfecto. No provocar o hacer algo que no sea genuino de nosotros. Y es obvio que todo lo que hace uno se le parece a lo que hace uno pero la verdad que hacer cualquier cosa para Panamá simplemente por ser original este eh, no, no. Te, cuidamos que sea bueno y a la vez Pedro te has lanzado a esta otra aventura que es la de promover e impulsar el tema de la creatividad en gente que quiere trabajar que quiere sí. hacer videos y demás ¿Eso de dónde te ¿hay algo profesional del asunto? No, no, hay algo que es como lo hago hace varios años en distintos lugares, a veces lo hago Marlene Liebendag que es, Mi, mi, mi compañera, mi, mi esposa, eh, lo hemos hecho en un SAM, en algunas universidades, hacer eh, cursos cortos donde lo que simplemente tratamos es este, de, de, de, de movilizar y, y toda esta fantasía que hay sobre la creatividad y sobre la producción eh, este, de, de, y desmentificarla para ponerla en, al, al alcance... De, Este, no bajando como dioses sino dando dando cuenta de, de las posibilidades de, de creativas que todo el mundo tiene ¿entendés? a mí esa idea de, de, de, de, del, de, del talento de la magia del talento y de esto el otro no es una idea que me, me sea grata eh, es más me parece a veces como conservadora ¿no? como como que le permite no le permite a mucha gente este desplayarse o, o sentirse que es capaz de algo me parece algo injusto Creo que, que, que yo tuve mucha suerte en lo, en lo que hice. Y una de esas suertes fue que tuve gente que me alentó a, a hacer las cosas que hago. Claro. Ah, eh, o sea, que no es desde arriba que bajan los dioses, sino que el que está al lado tuyo... Más bien, te impulsa, sí, te bueno, es un poco eso. Decir, sí, bueno, y trabajamos mucho, sí, trabajamos mucho contigo y conmigo. Pero no somos ni ingenio, ni el talento, ni fumamos, ni tomamos ácido para escribir el programa. Trabajamos y eso es verdad, es, quizás es lo menos glamoroso que te pueda decir es decir, no hay magia ni talento, hay ganas de sentarse y sacarlo adelante aquello que sea mágico o químico simplemente son circunstancias que no dominamos como es el universo estás mejor, peor, en un mejor, mejor año, un peor año tenés más ganas de trabajar con el otro pero si uno antepone este, el objetivo al, al ego cuando trabaja en equipo es muy probable que se llegue más rápido a, a un resultado y eso es lo que queremos decir nosotros cuando yo hago los cursos es es una cuestión de ponerse a trabajar o sea que la creatividad es no es un don, es, nos gusta creer que es un don mágico que ha otorgado el señor pero no es así es simplemente sentar el culo este y ponerse a probar algunos llegan más rápido y otros llegan más lento pero todos pueden llegar a hacerlo bye dove